la primera parte que ustedes ya le están cogiendo también el tranquillo... ¿eh? De, ...de repaso un poco y de curiosidades vamos a, al tema de hoy... Que, que trata sobre un programa de apoyo al paciente polimedicado y que tenemos aquí a nuestro invitado que ha venido de Badajoz. Eh, él es farmacéutico, se llama Carlos Barragán, es farmacéutico de atención primaria y trabaja en la zona centro de Badajoz, en el centro de salud zona centro de Badajoz. Uh -huh. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por bueno por, pues desplazarte también aquí a Mérida para para darnos un poquito más de información sobre sobre el programa este de apoyo al paciente poli polimedicado. ¿no? Que, que ha realizado me imagino que el Servicio Extremeño de Salud ¿no? Efectivamente eh, Antes de cualquier de la puesta a punto de cualquier programa me imagino que, que siempre hay una necesidad ¿no? cuando se hace algo ¿Y qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de poner en marcha este programa? Bueno, en primer lugar, Maete, agradecerte la, la oportunidad que me brinda para poder explicar a, a, todos, a los, todos, todos los, los oyentes ¿no? en qué consiste este programa que consideramos efectivamente de, de gran importancia En cuanto a la cuestión que me estás planteando de la necesidad o la sí. justificación de por qué sí. poner en marcha un programa de estas características, bueno yo yo creo que se justifica por sí solo. ¿no? Nuestra sociedad está, está cambiando, la, vam la vamos viendo día a día. Hemos pasado de tener una esperanza de vida de una media de 50 mm. años a los más de 81 años que existen actualmente en España. Es decir, el grado de envejecimiento es muy acelerado. Eh, esto lógicamente es una preocupación no solamente desde el punto de vista sanitario sino desde el punto de vista de otros ámbitos en esta sociedad y que lógicamente es un problema que debemos debemos abordar ¿no? bueno en esta etapa de la vida en la tercera edad pues bueno, se van acumulando pues todos los problemas crónicos que han ido surgiendo durante claro. durante el desarrollo ¿no? hipertensión diabetes etcétera etcétera y que lógicamente ha habido que contrarrestar y las herramientas que la mayoría de los casos han estado utilizando pues han sido los medicamentos ¿no? Uh -huh medicamentos que en pacientes con estas pluripatologías por pues, lógicamente nos han llevado a lo que es la polimedicación. polimedicación Claro, el paciente se medica para varias cosas y entonces se le juntan 6-7 pastillas diarias ¿no? Correcto, ¿no? entonces claro, polimedicación que mucho, muchas veces está justificada Totalmente, clínicamente claro. ¿no? Entonces bueno, eh, el objetivo que nos hemos marcado de cara de cara a, este, a este programa es ayudar a estas personas claro. ayudar a estas personas porque el grado de incumplimiento terapéutico eh, es muy elevado Entonces, bueno, se trata de localizar dónde está el problema en esa persona, averiguar por qué no está tomando esa medicación o no la está tomando como como, como debería. ¿no? Efectivamente, incluso mm, clasificar eh, dónde está el problema, si el problema es un problema de tipo cognitivo, es un problema sensorial, porque esté fallando ya vista, oído, o incluso la propia manipulación, que es muy necesaria para el día a día, también, lógicamente, para poder organizarnos con la, con la medicación. Pero el nombre de las medicaciones también... Son cambia, raras, ¿no? Carlos, cambia, las cajas, la azul, la mucho, amarilla, la verde. Ahora no es claro. verde, ahora es amarilla. Efectivamente. Pues te lo estoy comentando pues <risas> mi familia, ¿no? mi padre también esta que es verde ahora es amarilla y ahora cuál me tomo y yo compruebo y eso que, crea, que, que, crea, que crea crea crea ¿no? mucho conflicto, conflicto sí. a la hora a la hora de organizarse, ¿no? También hemos intentado ir un poquito más allá, un poquito más allá en el sentido de que hay muchos pacientes que debido a su situación social pues también les, claro. crea, les crea problemas y, y hace provoca que no cumplan realmente sí. con, con lo que es su, su tratamiento. Otro objetivo que también nos hemos marcado pues es intentar, entre todos los que ya hablaremos de que agentes van a participar dentro del programa, uh -huh. entre todos conseguir que ese tratamiento de ese paciente ...siempre sea lo más adecuado a las características de esa persona, ¿no? Uh -huh. Son personas mayores y el comportamiento de, de los medicamentos en de los mayores... ...no es lo mismo que en, un adulto, uh -huh. que en un adulto normal, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro de los objetivos que tenemos establecido también... ...como, sí, como uh -huh. necesario, ¿no? Ahora. Si nos trasladamos a datos de nuestra comunidad, pues encontramos que... ...más de un 20% de los extremeños tienen más de 65 años, sí. ¿no? ...y en muchas ocasiones se, se concentran en zonas como, como el norte de Cáceres... ...sí, la zona más rural, ¿no?, más dispersas... ...efectivamente, entonces, bueno, eh, como tú bien dices, más dispersas... ...esas características geográficas, uh -huh. pues a veces nos llevan... ...a que se favorezca ese aislamiento social del que hemos hablado un poquito sí. antes, ¿no?... Uh -huh. ...y eso pues afecta a, a lo que es el día a día de esas personas... Sí. ...y por tanto a su salud y al tratamiento de, de, de sus problemas eso. de salud, ¿no?... Uh -huh. Y eso es un poquito, digamos, la necesidad también que ese aislamiento en ciertas zonas que nos ha llevado también a poner en marcha en Extremadura un programa de estas características. Sí, la verdad es que, no se sé, englobais englobáis un, muchos ámbitos, de dependencia, pues bueno, si están solos, ¿no? Eh, la falta de cumplimiento. Sí, abordáis mucho, de forma integral también uh -huh. el, el, al paciente. Eh, ¿A quién va dirigido este programa? Eh, bueno, hemos... Como en cualquier programa que se pone en marcha hay que centrarse en una parte siempre de la población, ¿no? aunque luego ahora como explicaré queda un poco más abierto, pero había sí. que definir lo que llamamos lo que es la población diana, es decir, el grupo de personas sobre el cual se va a trabajar. Eh, ese, esa población diana, bueno, pues eh, hemos incluido todas aquellas personas con 75 más años que estén consumiendo de forma crónica cinco o más o más medicamentos. Como decía, la edad no va a ser un criterio excluyente, es decir, cualquier sí. persona polimedicada Con menos de 75 años. Con 75 o, años, efectivamente, que tenga realmente problemas con cumplir con su tratamiento, bueno, pues eh, es candidato y se puede beneficiar de, de su inclusión, ¿no? De esta inclusión en el programa. Eh, ¿Qué profesionales también participan para, para poner en marcha este programa? Bueno, una, una de las características que creemos que, que puede ser el éxito del programa es que se trata que es un programa interdisciplinar, es mm. decir, Cre... Que actúan varios profesionales. ¿no? Ya no solo que actúen eh, varios profesionales dentro del ámbito donde nos movemos, que es la, la sanidad sí. pública, eh, concretamente en la atención primaria, sino que abarcamos más, es decir, van a participar también agentes externos a, a, Al... a este ámbito de atención primaria. Uh -huh. eh, entonces, entre todo, lo que haremos será abordar los problemas que detectemos Y desde los distintos enfoques profesionales que podamos aportar cada uno, bueno, pues intentar solucionar esos problemas para intentar mejorar lo que es la calidad de vida de estos pacientes. O este sea, paciente. el, del equipo todo el mundo, su médico de cabecera... Mm, bueno, a nivel del centro de sí. salud, como me preguntas, pues, van a participar profesionales sanitarios, van a participar los médicos, uh -huh. eh, enfermeras y, y los farmacéuticos de los centros de salud, uh -huh. pero también... Eh, cuando enfocamos la parte social claro. también vamos a, a van a colaborar y van a participar activamente eh, los que son los trabajadores sociales de los oficina. Claro, que dependen de, de, del SEPAS, ¿no? Del servicio. De... No, en este caso son eh, pertenecen a la atención primaria. A atención primaria son, del, del equipo, son ¿no? Son compañeros que están dentro de los equipos de, de atención primaria. Vale, vale, vale, y para... luego en la otra parte, en, sí. en, en esa parte externa de atención primaria, bueno, pues vamos a contar pueden participar pues los servicios sociales de base, los voluntarios de ayuda a domicilio y, la... y mm. aquellos ya en oficinas de farmacia que de forma voluntaria quieran, quieran adherirse al, al, al programa. Al así. programa. Uh -huh. O sea, todo el mundo prácticamente, ¿no? Que está relacionado <risa> intentamos, con... Cada intentamos, Cada vez al paciente tiene más gente pendiente de su de él, ¿no? Por es lo que, que yo, yo creo, creo que cada uno puede aportar algo siempre a la solución del problema. Claro, porque además hay muchos... Mmm, pacientes o que están que no tienen familia y que, y que la única persona que está con ella a lo mejor es la persona que está a, más, cercana. Con, más cercana a ayuda a domicilio o, o algún vecino o la asistente social del pueblecito rural de, de Sierra de Gata, ¿no? Me imagino que, que, que claro pues que son los que están más, rela más, más relacionados con él. Es ese aporte, ese aporte porque bueno, de forma individual todos podemos ayudar, pero si lo hacemos en conjunto... Sí, mejor. pocas cosas pueden se puede escaparse. escaparse por supuesto eh, el programa, hemos hablado del programa, programa ¿cómo funciona? para que nuestros oyentes sepan y mmm, puedan imaginarse porque esto parece que está ¿Cómo? encima de papel ¿no? pero quiero que se lo imaginen en un día a un día cómo funciona este programa Bueno, pues de una forma muy, muy resumida eh, lo primero es lógicamente que el paciente entre dentro del programa ¿no? sí. entonces hay dos formas de acceso a ese programa ¿no? el médico y el enfermero que conocen perfectamente cuáles son los pacientes de su cupo bueno pues pueden seleccionar aquellos que ellos consideren que, que pueden sacar un beneficio ¿no? o bien el propio paciente pues con toda la información previa que ha ido ha ido captando de carteles Folletos informativos que tenemos expuestos en todos los centros sanitarios, en, en ayuntamientos, en, en centros de mayores, pues puede ampliar esa información dirigiéndose a, a lo que es el centro de salud. Luego, una vez que ya ese paciente... Está seleccionado, ¿no? Se le cita eh, en consulta con, con la enfermera. Claro, porque eh, la enfermera y el médico, perdón, Carlos, son los que conocen al paciente, eso que medicinas toma, si está solo, si no vive con alguien, ¿no? Eh, son los que principalmente son los Ellos que... Ellos son que los castan. que los que día a día tienen el, el contacto directo, ¿no? Entonces, en esa, en esa consulta pues se le pide al, al paciente que acuda con el cuidador en su caso. ¿no? Uh -huh. eh, se mantiene una entrevista y durante esa entrevista lo que se intenta es localizar dónde están los problemas que tiene ese paciente con los medicamentos. Sí. Entonces, bueno la enfermera actuará en función de esos problemas y derivará también al resto de, de profesionales que comentábamos de, sí. del centro de salud. Si la enfermera, eh, por las características del paciente o por el tipo de problema que, que deteste en relación a su tratamiento, considerara que mm, puede beneficiarse del uso de un pastillero, sí. pues cedería ese pastillero, lógicamente, al cuidador. ...para que se responsabilizase de, de su preparación... ...solamente en los casos en los que se considera oportuno... ...utilizar esta herramienta que vamos a manejar dentro... ...que se llama pastillero problema, ¿no Carlos? Es que yo te lo he, lo he visto allí en los servicios centrales... Uh -huh. eh, ...para que nuestros oyentes sepan lo que son como envases de plástico ¿no? Uh -huh. eh, muy pequeñitos... Sí, son, es, es, es un dispositivo semanal... Sí. cubre todos los días de la semana y todas la, las tomas del día, las cuatro posibles toma, tomas del Son como del cajitas día. de plástico en, que va repartiendo dependiendo de las tomas, ¿no, Carlos? Para que nuestros oyentes sepan. Con la sepan. tratamiento, el cuidador en este caso, pues hace una distribución de, de, de las tomas diariamente y así pues minimizamos los errores a la hora de... Claro, de pone las dos, tres en uno, ¿no? Y esto es para el desayuno, para comida, ¿no? Porque para normalmente cena, se distribuyen y, en, en las tesis, en ocho tomas las tres comidas las para las tres que, comidas principales, principales para luego, que no se olviden. A, a la hora de acostarse, hay veces que hay que administrar también a al, algún medicamento. Lo hemos repetido ya, pero si un cuidador o que nos esté escuchando, un paciente, si está interesado, ¿qué debe hacer? Volvemos pues, a repetirlo. Pues, eh, incluso cualquier oyente ahora mismo, lógicamente, que se siente identificado sí, con todo con lo todo que esto. estamos, estamos eh, aquí tratando, por, por, porque tenga problemas con su medicación, o por olvidos, o porque la forma de administrar el fármaco tenga complicación, o las instrucciones que le dieron en su día no le quedaron claras, o por cualquier motivo, pues eh, basta con acudir al centro de salud solicitar información a, a su enfermera o al farmacéutico de, del centro y luego ya el médico junto a la enfermera pues valorarán si ese paciente realmente bueno, pues puede ser un candidato a participar en el programa porque se se pueda, se pueda beneficiar ¿no? y desde cuándo está este programa en marcha carlos? Lo bueno, que sí me quería quería sí. entrando en esta pregunta quería sí. quería un poco eh, también establecer los antecedentes de, del programa, es ah, decir, vale, esta pues esta, sí. esta tú, esta tú mismo, tú mismo, para <risas> ti tenemos tiempo, en no ningún problema, lo que creas es importante para nuestros usuarios, eso para nuestros oyentes es lo, es lo que tienes que bueno, que pues hacer. Esta esta iniciativa ya tiene sus raíces aquí en, en Extremadura. ¿no? Sí. Eh, este programa empezó hace unos años en, en el área de Plasencia, la, en la zona de Plasencia. Esto es un histórico, Carlos es <risa> un histórico. empecé en Placencia. Eh, y bueno, empezó en Placencia porque la, la zona, hablamos de, de esa dispersión geográfica. Sí, es una pues, zona muy dispersa. Eh, pues era una zona muy propicia para poder poder trabajar. Preciosa, con... pero con unas pedanías pequeñitas, <risa> otra aquí, otra allí, sí es Hay verdad. mucho mucho aislamiento, ¿no? Sí. Entonces empezó, si no recuerdo mal, sobre el ...el 2006 y 2007 empezaron a hacer los primeros pinitos eh, es un programa que incluso eh, fue galardonado fue galardonado como el, la mejor iniciativa eh, de atención farmacéutica por un periódico especializado que es el correo farmacéutico en el 2009 no uh -huh. Paralelamente, en, en el área de Badajoz, eh, había un programa también con unas características similares. Entonces, lo que ha hecho el Servicio Extremeño de Salud bueno, pues aunar ambos programas, uh -huh. principalmente la base, la de Plasencia, y bueno se ha complementado con otros aspectos que Badajoz tenía tenía bastante desarrollado. ¿no? Entonces, este programa que ha puesto en marcha el SER, Servicio Extremeño de Salud, pues eh, hace muy poquito tiempo, en el pasado mes de octubre, se inició la, la campaña y inicialmente no tiene una fecha de caducidad, es decir, no, no no hay un tope de finalización, por tanto lo tendremos activo en, en todos nuestros nuestros centros de salud. Uh -huh. Y siguiendo un poquito con uh -huh. el tema de programas eh, eh, antecedentes, etcétera bueno, pues también decir que Extremadura es otra comunidad que se une al resto de comunidades que ya sí tienen de forma uh -huh. activa programas de este tipo. Programas como el de Madrid, programas eh, de Castilla y León. O sea, que ya está funcionando en otras sí. comunidades y va bien, ¿no? Me imagino concretamente el de Madrid, que es uh -huh. el que más renombre más renombre tiene porque fue fue el pionero, ya tiene datos publicados y datos publicados que sí muestran realmente la necesidad uh -huh. de este tipo de de programa uh -huh. hoy en día y en el futuro porque como hemos visto vamos okay. a vivir con esto <risa> muchos años y los medicamentos que sí, van a estar que presentes sea. en nuestras vidas y por tanto hay que hay que ayudar y apoyar a este tipo claro que no, de personas. No hay un... No podemos poner una fecha no tampoco de, de acabar, ¿no, Carlos? No podemos, no podemos. Esto es, es un continuar. Claro, sí que se puede poner a lo mejor una fecha para sacar un poco conclusiones de lo que se está haciendo bien, de lo que falta o, o, lo, o algo, ¿no? O si falta algo, pero... Efectivamente, bueno, hemos empezado, eh, estamos en el último trimestre del año, no nos va a dar tiempo a, ah, a valorar absolutamente nada. Ya lo dejaremos para, para el ejercicio 2011 y ahí, lógicamente, ya sí haremos una valoración para ir corrigiendo pues, todos los errores, todas las cosas nuevas que empiezan, pues... Eh, pues como todo, nuevo, como todo nuevo, está dando errores y hay que, hay que arreglarlo. Hay Pero que aprender de ellos. aprender de ellos, es que si no, no somos aquí dioses para hacer todo perfecto. Eh, lo que si conocéis ya algo, aunque sea así, de oídas de la adhesión de los pacientes a este programa en algunas zonas, eh, de otros compañeros tuyos, Carlos, no como tú eres el coordinador del programa, uh -huh. pues, ¿cómo va funcionando un poco esto? ¿Sabes si está funcionando mejor en zonas urbanas, en zonas rurales, consultorios? Pues eh, también por la carga de trabajo que tenemos hoy en día sí. en, en los centros de salud, está funcionando lógicamente mejor en, en zonas, zonas rurales. Claro. También el, el ambiente es más favorecedor para que haya más participación, tanto por parte de los profesionales como por parte de, de los propios pacientes, ¿no? Eh, En la zona norte de Cáceres tenemos noticias más recientes y, bueno, poco a poco arrancado y la implantación, aunque hay que, hay que ir muy despacito y es cuestión de, lógicamente, de insistiendo y ir un poco mentalizando también a la población de que esto es un programa que, que es para ellos y que… Eh, pueden salir beneficiados va poquito a poco como decía implantándose Entonces, cuando castáis alguna persona que está en contacto con el paciente que le decéis alguna entrevista carlos Eh, Imagínate, un, yo me estoy imaginando un paciente dependiente solo, que nada más que tiene una ayuda a domicilio, por ejemplo, bueno, que tiene alguien que está con él durante el día. que hacéis ¿Una entrevista a la persona que está con...? Sí, el, lógicamente, me dependiendo también de las condiciones en las que se encuentre al paciente, por eso comentábamos que la entrevista se mantenía siempre con paciente y cuidador. Claro, es que por eso, por si no no puede ir, por ejemplo, el paciente es la persona, la En este la caso es el, es el cuidador la cuidadora la que acudiría a esa entrevista y bueno, ella es la que facilitaría la información para intentar luego pues, ver dónde están los problemas realmente y que se ponga se pongan solución Y se pongan solución bueno, pues aquí animamos no a todos nuestros oyentes a si cumplen, vamos, y si cumplen o están dentro, que ya has comentado que no tienen por qué tener mmm, 75 años, pueden tener menos, pero que cumplen un poco las características de que tengan un tratamiento extenso con varios uh -huh. comprimidos al día y, y bueno con cierta dificultad en el cumplimiento del tratamiento que pueden adherirse a, a, a este programa, a, este programa a través de su enfermero en su consultorio centro de salud cuidador bueno ahora hay muchas personas que se con todos los pacientes y desde aquí les, les animamos porque yo he visto los envases Ya, llámalo como tú quieras, pues yo lo he, yo le he visto los envases semanales, pero son son mmm, cajitas de plástico muy pequeñitas, como sí. Tupperware, pero muy pequeñitas, muy pequeñitas, y me imagino que, claro, si tienes ya la cada mmm, que te va tocando ya puesta en tu envase, no se te va a olvidar, Carlos. No se te va a olvidar, eso, por eso comentaba antes que eh, se cederá solamente a las personas que puedan mm -hmm. beneficiarse, claro. aquellos pacientes... Mmm, que accedan al programa y que luego durante el desarrollo de la entrevista vean que hay una buena adherencia, que ellos conocen sus medicamentos, sí. que están dentro de sus cajitas, de su caja, que sí. tienen puesto eh, cuando tomarlos eh, por escrito, incluso identificados por colores, <risas> y que son conscientes para qué se lo están tomando, sí. eso no son candidatos a tener ese pastillero. No, porque se las toman bien. Efectivamente, porque a lo mejor facilitarles un pastillero puede incluso eh, entorpecer ese control que tiene de, de la medicación esta vez tiene principalmente pues, a esas personas que realmente sí lo necesitan, claro, que, tienen, que, no, que, esas, que no tienen esas dificultades. Estas dificultad Y bueno, me está comentando mi, mi compañero Manolo Tirado, que faltan un par de minutos. Eh, hablando un poco ya fuera del programa, eh, nos gustaría, resumeme ¿qué función hacéis en los centros de salud? Carlos, como pues, como farmacéutico, claro. Bueno, bueno. Mmm. Prácticamente existe un farmacéutico en cada centro de salud. Eh, actualmente nos dedicamos a, a funciones de, de salud pública, pero eh, estamos considerados lógicamente como técnicos del medicamento claro. y poco a poco bueno pues estamos entrando también un poquito en ese campo. Eh, sobre todo en, en actividades de informar a nuestros compañeros médicos, enfermeros, de sobre todo lo que todo. pueda tener relación con los medicamentos. Y bueno, ahora con este tema del polimedicado, pues eh, nuestra, una de nuestras funciones principales es bueno, ver si eh, puede haber problemas en la medicación de, de, ese, de ese paciente. Bueno, pues ahora sí, te pedimos como todos los viernes un consejo saludable, Carlos. Bueno, pues como consejo no saludable y, y como estamos viendo que cada vez eh, estamos viviendo más, que vamos a ser muy, muy, muy abuelos, mi consejo es que intentemos ser lo más felices posible. Eh, que busquemos la felicidad, aunque los tiempos los tiempos de, de crisis a veces lo dificultan, pero yo creo que, que a veces esa felicidad eh, es incluso mejor el mejor medicamento. Vale, para el alma y para el cuerpo. Que sean felices, se los deseamos, Carlos, nuestro invitado. Te agradecemos el estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Maite. Y hasta el próximo viernes a todos. Que sean felices.